The nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embraces of cruel machines, His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last Fassa 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water coloring, the flooded gallery.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 pasó gente? ¿Cómo estamos? ¿Estáis bien esta noche? ¿Estáis bien o estáis mal? Eh? Yo no se que de, de como estoy Ay. A ver, un no poco se seme tampoco por la grave Vamos a ver, tuve, madre de Dios, que jaleo de, ahí, de micrófonos ahí aquí. A ver, lo primero, voy a baixar esto un poquillo vale. vale, ya está baixado el fondo eh, A ver. Ahora voy a cerrar aquí una venta nunca que me molesta voy minimizar voy a cerrar voy a hacer así nada pongo aquí y entonces entonces ya no me molesta bueno qué tal buenas noches buenas noches a a todos los sintientes que tean esta noche sintiendo anedonia tean esta noche sintonizados na onda de radio Cuca. radio cucaracha la radio libre de eh? La Radio Libre de Nubieu, porque ya no ya solo la Radio Libre de Nubieu. Estamos aquí, de verdad. Eh, estamos aquí en Nubieu, en este, en este valle lleno de, lleno de colines, eh, de montes pequeñinos. rodeado eh, otros montes más grandes. Tenemos ahí la Sierra Naranco al norte de Naranco digo yo, al norte de nosotros, al norte de la ciudad. Eh. Tenemos... Por otro lado la, la Sierra de Llagos, no es para allá la del Aramo, pero nosotros estamos aquí en el Pocin Este, en, en Ubieu. Bueno, de hecho la emisora está ya está en el Pocin, no, está ya tirando para arriba, estamos asistidos en la na, na ladera del Naranco, en la ladera del Monte Naranco. Eh, ahora tenemos una cosa que se llama... RDS, ¿eh? aquí en Radio Cuca tenemos una cosa que se llama RDS y que, que si, si uno va en coche por ahí ¿eh? y va sintiendo la cuca ¿eh? Eh, eh, si tiene un, un caseto de estos bueno ya no son casetos porque ya no reproducen casetes ¿eh? antes era el caseto el coche con ¿eh? radio que el coche ahora llegue el CDT, porque reproduce CDs ¿no? a lo mejor el M-Preseto me Porque reproduce MP3, bueno, qué sé yo. Una, una radio de coche. Que, que están sonando golpes. Lo que no sé es si serán si, si para mí. Si son para mí, pues sería para pa matar a la persona que te, ha, que te ha golpeando. Porque bueno, ya no sonores estos es de, de picar a la puerta. Esperéis esperen esperé un segundo. llera, no nadie pa pa Nedonia, no están picando la puerta y que suenen golpes, qué curioso, suenen toles, toles manes cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo este programa, cuando estoy haciendo anedonia Nedonia, suenan, suenan golpes en, en el piso de arriba puede ser porque se haga mucho ruido, o me no creo, porque yo estoy aquí falando un volumen normal ¿eh? yo de fecho solo falo más bien tirando a, a baixo, tengo, tengo voz baja, eh Eh, entonces bueno pues no sé en principio no creo que que sea para pa llamarme la atención porque fue ruido porque bueno ¿eh? tengo los cascos puestos ¿eh? los equipos tantos apagados o sea apagados en silenciados yo estoy sintiendo esto por los cascos bueno en fin oye qué sé yo qué sé yo yo no creo que fue que feiga ruido pero bueno pues qué sé yo a lo mejor a lo mejor sí pero bueno, retornamos entonces a lo, que estábamos, a lo que estábamos contando en antes de esa cosa que se llama el RDS bueno, igual me confundo a lo mejor ye, el nombre en un yes y en un RDS yo creo que sí, eh, cuido que RDS pero bueno, por si acaso la historia es que si tenés una radio en el coche eh, o el que tenga una radio en el coche primero hay que tener coche claro, porque si no tienes si tiene coche malamente vas a tener radio de coche si no tienes coche hombre qué sé yo, a lo mejor hay manera de, oye sí, pongo esta batería acá, o pongo yo un adaptador, no sé qué, hostia, y pim pam pim pam, y tengo una radio de coche en casa. Bueno, pues puede pasar, hombre, supongo que sí, que que es que, que, que posible. Si vosotros lo decís, yo creo, <risa> a ver, tampoco, tampoco vengo con, con intención aquí de enfrentarme, de enfrentarme a nadie. ¿Eh? Si llega así, no, pues ya así no. La cuestión ¿eh? que os quería decir que si tienes una radio S de coche, que tenga eso que llaman RDS, que ya que sale el, el, el, el nombre de la, de la emisora en la pantallina, ¿eh? tiene una pantallina en la que va saliendo el nombre de la emisora. Bueno, pues nosotros ahora tenemos eso. Y, y pone eh, Radio Cuca Oviedo. ¿eh? A mí parece más rancio que la hostia. Yo estaba por poner Radio Cuca Naranco. Che, joder. Porque, bah, vamos a... a... Estamos en la ladera Naranco. ¿Qué coño, Radio Cuco Oviedo? Radio Cuca Naranco, joder. ¿Cómo ¿eh? paez? Bueno, paezmelo a mí. Oye, oye, ¿sabéis lo que podéis hacer? Si estáis de acuerdo con, con esto conmigo. Manda, hay un piño de correos electrónicos a, a, a la nuestra dirección. Nunca la digo, nunca la digo. Tenemos una dirección de correo electrónico que <ríe> todos los sintientes y vos pues, apetez. Podéis, podéis mandar un mensajín diciendo lo que os peta a la a la dirección esa. Otra cosa y que se os conteste, que lo llegue a alguien o más bien que lo llegue a mucha gente, ...y entonces que no se conteste podéis pues, va, ya lo leí yo no sé quién, ya lo leí yo no sé cuánto, ya está leído, ya... ...bueno, historias, ¿eh? Supongo que pasa en en en cualquier proyecto autogestionado pasan estas cosas. Esto es una radio comercial, seguro que no pasa, ¿eh? En una, en una radio importante pues pues segurísimo que no pasa porque oye pues tendrán una ¿eh? una persona que se responsabilice... de de estos temas ¿eh? de estas cuestiones lógicamente pues tendrán un un encargado de, de relaciones un relaciones públicas un de manager que ahora ya mucho, mucho ¿eh? para este tema de, de controlar el, el correo electrónico por lo dicho si, si Si, si mandáis un correo electrónico aquí pues a lo mejor no, vos, no se os contesta con la celeridad que, que que que bueno pues que sería de esperar en estas cosas pero bueno podéis mandarlo si queréis la dirección de correo que estoy soltando todo esto para decir la dirección de correo ¿eh? yradiocuca arroba radiocuca punto org ¿eh? Radiocuca ya sabéis con siete yetres r a de yo cuca arroba radiocuká punto org esa es la esa es la dirección de correo electrónico de la radio Cuká ni va a decir que también podéis mandarnos una carta de toda la Veda pero ese ya no les manda casi nadie entonces bueno pues tampoco voy a molestar bendecidos a verla La, la manera de mandar la carta también podéis llamarnos por teléfono si queréis, pero tampoco os voy a decir el nombre de teléfono porque vos, vos lo digo y me, vais y me llamáis y mientras estoy haciendo el programa pues tampoco tampoco tengo mucha gana de, ¿eh? de, de atender el teléfono hombre, vamos a ver, si ya sabéis el teléfono y llamáis para alguna cosa importante por ejemplo, la, la semana pasada llamó llamó el sintiente incio ¿eh? un compañero de aquí de la radio hizo de los capítulos prohibidos Programa más veterano, por cierto, de, de, de Radio Cuca. El programa que lleva emitiéndose en el 97, sería 97, 98, quizá 97, me parece, ¿Eh? o 96, a lo mejor. No, tiene que ser 90. 96, 97, joder, tío. Creo que llega el 96. Sí, porque mandé yo Unes postales al me sí En 96, o sea que eh, Está a punto de hacer Pues 20 años, bueno, falta yo un par de años Está en 18, pero bueno, oye Joder, muchos, ¿no? no tengo Muchos, en verano, fue a los 18 Por lo acuérdome que empezó a emitirse En a emitirse en verano Estaba yo de, al, al bien porque estaba De vacaciones Estaba eh, haciendo un, un, Una modalidad de vacaciones Que a mí me mucho, que llegué Que era, bueno, eh, y ahora ya no, no fue mucho tiempo que no fue unas vacaciones de esas, pero bueno, las veces que tuve oportunidad de hacerles de, de prestarme, prestarme mucho. Eh, y una modalidad de, de vacaciones que consiste en. meter la tienda de campaña dentro de ¿eh? meter una tienda de campaña dentro de un coche ¿eh? ya sé que, que yo los coches estoy todo el día despotricando contra los coches pero, pero oye, ¿qué vamos a vamos a hacer? yo también anduve en coche a veces ¿eh? y todavía a fecha de hoy a veces monto en el coche de alguien yo no tengo coche, pero monto en el, en el coche de, de, de otras personas ¿eh? y, perfecto tú y es perfecto, sois perfectos vosotros yo no soy perfecto ¿Eh? Tampoco soy demasiado coherente Reconozco lo anedónico miserable Que soy yo, por cierto, realizador de Anedonia a ¿Ah, que no sabíais que esto ya era Anedonia? Pues amigo, no a mí me siento la mala noticia Pero estáis sintonizando Anedonia En ¿Eh? Radio Cuca eh, Ahora lo que lo que hay eh, Anedonia en directo les 22 horas y tres minutos de, de este jueves 20 eh, De febrero eh, Lo que hay eh, en la Cuca Y eh, Anedonia en directo ¿Ah? se, se siente ¿Viste? ¿sí? ¿Eh? Nunca me he dicho lo de se si siente, porque si estás ahí, estás sintiendo ¿Eh? Bueno, pues que estaba contándoos eh, eh, esta modalidad de, de vacaciones que a mí me, me prestaba. ¿eh? Ya os digo, no soy coherente porque prestarme las vacaciones en coche. Eh, o me supongo que las vacaciones yendo en bicicleta o yendo caminando, eh, pues también se también son son grandiosas. De hecho, bueno, pues eh, unas vacaciones de las mejores que recuerdo... ¿eh? Fue, fueron caminando, fueron 18, 21, 21 días me parece, ¿eh? caminando. ¿eh? Fue cuando fui a, a, a Santiago de Compostela, ¿eh? a, la, a la tumba de, de Pristidiano. ¿eh? Eh, fui a, a Santiago de Compostela y prestóme la de Dios y fui caminando de casa. Salí de casa caminando y, y bueno, cogí el, el alza por volver desde ahí a Bueno, ahí, yo, joder, va a ser todo perfecto, ¿no? Pero bueno, bueno coño, un, un mensaje en el teléfono. A ver, este, ¿sabéis quién es ¿Quién fácil que sea, Pues el, el trovador, porque tuve negociaciones. Ya sé que, que los entientes danedone que queríais... Ah, no, oye, Incio. A ver qué me cuenta Incio, vamos a ver. Eh, a ver, coño. Uno, dos. Y le doy al... Joder, que no se desbloquea esto, tíos. ...no estoy yo para ello... Eh, da ganancia... ...o que está un poco bajo... A ver, ...a ver si me acuerdo del botón que hiera ...la ganancia... ...me parece que llega eh, eh, ...este, este, este... este. Ahora, ...ahora suena más alto... coño ...pero ahora... ...satúrame... En el, ...en el Zara... ...así natará bien... ...más o menos... ...bueno si... ...si está si, si, si bien no ...hay falta que, que me mandes otro... ...si suena... ...si sigue sonando mal... ...pues entonces... ...mándame otro... Y me man, ...yo que sé... ...pues pones... ...meta la mierda... ...no tienes ni puta idea... De ...subir la ganancia... ...joder... ...pues sí... ...oye... ...bueno... ...qué más da... ...además... ...pasa una cosa también... ...eh... ...que... ...que... ...que joder... ...que eso también podéis... ...podéis arreglarlo... ...eh... ...seguramente... Eh, ...subiendo el... el, el volumen... del trasto... ...y una putada ...y una faena... ...oye... ...se habéis escondido una puta... ...muy grande... cuando vas pela la la calle la cuca siéntese de normal sientes en voz muy en volumen muy bajo, ¿eh? Y cuando vas por la calle, yo cuando voy por la calle con los con los auriculares puestos y voy sintiendo la, la cuca por calle, claro, como suena va ¿no? hay que hay que subir el volumen. Y la hostia es que la cuca pues oye, todavía la la sopotencia, no no las de sino que pasa al revés, la los demás cuando tienen oportunidad pisen a la cuca y, y normalmente cuando andes andes por la ciudad andes por pe, y y agarres una calle que abierta al, al naranco o sea que que, que no, no hay nada que interrumpa el naranco pues ves que que todos los radios que se repiten ahí arriba donde las antenas del de, de antenas del naranco pues pues pisenlos y, y, y emiten un volumen mucho más alto con lo que te revientan los rollos ¿Eh? Va a ser por eso que el otro día tuve un, un, un reconocimiento médico Y, y diagnosticarme hipocusia Mando huevos, chaval Yo que soy el, el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacúsico y, y van y, y, y acusanme de hipoacusia Madre de Dios, chaval, estoy eh, En fin, bueno, a ver, la hipocusia y la hiperacusia son perfectamente compatibles, eh que se sí, joder, es que esto no lleve ninguna tal que llegue, que llegue la puta verdad que son que son compatibles, hostia. ¿Eh? La hiperacusia sabes lo que lleve, Claro, la hiperacusia no lleve, ahí tener un yue finísimo y tal. La hiperacusia quiere decir que, que determinados sonidos, ¿eh? que para pa otras personas pues son sonidos normales, ¿eh? para un hiperacúsico Eh, por peracúsico gordo eh? yo no soy tampoco, a ver, yo digo me, el hiperacúsico, pero ya ves que y el cuarto apellido eh? que no el, eh, de los más importantes primero soy miserable, después un poco bofénico, también fotofóbico o algo, eh? aunque oye si me prende la luz no pasa nada eh? y hiperacúsico también un, un poquillín, porque el hiperacúsico y eso, yo os digo un, un, que sonidos, que para otros, pues no, pues ni fun ni falsos, un sonido normal, pues pues para un hiperacúsico de verdad importante, pues pueden resultar verdaderamente soportables. Para mí, sencillamente, son molestos, ¿eh? por los oídos fuertes, los berríos, tal, pues, a mí, mí me vivo, eh, oye, <risa> eso, la verdad, no me gusta, no me gusta nada. Por eso me, soy hiperacúsico, pero por yo, por otro lado, por lo visto, tengo hiperacúsico, Yo curioso, porque bueno, tampoco soy yo de, de, de, de un historial de eh, de estos de, de discotequeros o, o que tanto el día conciertos o tal pues, pues nada, va igual lo que pasa allí que me me hicieron mal, ¿viste? Tampoco, porque hay unos años fui a hacer un, otro reconocimiento médico, y, y dijeron, hostia, vaya ven qué, que sientes rapaz, ¿eh? hoy es mayor que la mayor de la gente que viene por aquí. Y de eso cuánto vallo. Claro, no, soy mucho <risa> Habrá casi 10 años Entonces, claro, estos 10 años se ve que, de, que desarrollé también Bueno, que desarrollé, no, más bien que perdió, eh. Pues, soy, según dijeron en este y tal Soy eh, hipoacúsico para pa los sonidos agudos Para determinar sonidos agudos Bueno, pues vale, será es verdad ¿Eh? a mí perder oído tampoco penséis que ya es la cosa que más me preocupa del mundo eh porque, porque eso precisamente como pese a que me acusen de hiperacúsico de soy hiperacúsico, pues oye no, no, no tarea tampoco ¿eh? no sería tampoco tan terrible dejar de de, de sentir ciertas ciertas cosas Eh, no ye metafórico, eh... un ye que... Ah, quisiera dejarte de sentir a todos aquellos que dicen... No, no, ...no va por ahí... ...no va por ahí la historia... ...no va por ahí la historia... ...la historia va sencillamente de que... ...de que, bueno, pues como... <coughs> ...tengo la desgracia de que... ...el mío sueño... ...tranquilos que luego sigo con los de las vacaciones... ...coño, no se me pasó? ...ya estás pensando que se me pasó... ...no se me pasó, pero ahora estoy de otra cosa... ...eh... hostia, si queréis un programa perfectamente hilado y corriente sentís cualquier otra cosa, coño no me sentáis a mí uy, Dios, como se tiene que poner uno para que fegan caso, bueno o para que no me lo fegan <risa> que digo yo que como no se cumple el sueño de mi vida que, que ye, yo creo que de siempre de siempre, bueno no, no, igual de, de más niño no, o, o, pero bueno hay muchos años el, el mi sueño y hacerme con una casina ¿eh? Eh, apartada una casa de esto que llamen casa de campo ¿eh? una casina de pueblo ¿eh? una casina de aldea ¿eh? bueno no de aldea no porque no quiero que tenga aldea va a poder ser tampoco tengo yo ganas de, de tener vecinos todo lo contrario gustaría poder vivir en, en sitios sin vecinos ¿eh? Eh, porque yo estoy fartuco de sentir a los vecinos ¿eh? yo bueno pues ahora tengo la tengo la fortuna de de que no tengo vecinos ni arriba ni en pero en cuenta de disfrutar de no tenerlos estoy temblando por el día que que venga de aquí porque todavía no vino nunca nadie no vino nunca nadie a vivir por arriba o por abajo de mí que fuera silencioso que fuera respetuoso o lo mejor sabes lo que pasa lo mejor es que yo soy un rupunante También puede ser eso, ¿eh? también puede ser eso. yo intento no hacer ruido tampoco, no sé. Yo acordáis pues porza que el programa en el que falé de la empatía. Yo te, creo que tengo un defecto que yo que soy excesivamente empático, ¿eh? Y, y, y jódeme la de Dios que los demás no, no se sean tan empáticos. Yo y, intento ponerme siempre en el sitio de los otros, y a lo mejor por eso yo por lo que yo no, no me gusta hacer ruido en casa. los demás, joder, no tienen por qué estar ¿eh? sintiendo el ruido que yo fue o lo mejor yo os gusta o lo mejor no ¿eh? Eh, no sé ¿eh? si pongo música pues pongo la música que me gusta a mí pero a lo mejor esa música ni gustan los vecinos yo tuve de todo, tuve vecinos que ellos gustaba el bacalao pero opinaban que, que a mí también debía gustarme porque ponían un volumen suficiente para que, pa que yo lo, lo oyera también los últimos vecinos que tuve, por ejemplo, tengo que reconocer que no tenían unos malos gustos musicales, ponían, qué sé yo, pues, pues, pues, m M80, la música está típica de M80, eh, canciones así clásicas, bueno, clásicas de los años 70, de los años 80, bueno, pues bien, pero yo a lo mejor yo, yo no tenía ganas de, de sentirles en ese momento, pero ya estoy bien pensar que sí, porque ponenles... poníasle un volumen suficiente para que yo le sintiera bien también tuve otra vecina esta mayo que bueno que ella gustaba de David Bisbal y cosas por estilo y ella opinaba que a mí me gustaba muchísimo porque me lo ponía un volumen suficiente para que yo pudiera bailar en casa para que me retumbara la casa y no estoy esas eran siempre cuento una Historia, historio una anécdota De, de la vez que alquilé una película ¿eh? de, en los tiempos aquellos en, en, de, les, de los reproductores VHS ¿eh? de películas de vidrio, aquellos cintas son es La mitad de la gente que se entra en Don ni siquiera sabe de qué falo. ¿eh? Eh, casi se me olvida olvidaba. Bueno, pues aquella, ¿eh? además que la, la había el videoclub, esas gayas, ¿eh? se alquilaban las películas y, y veíasla, eh, pagabas por vela, y luego devolvíasla. ¿eh? y si la devolvía robinada, pues tu puntos y te los apuntaban en una tarjetina o la de mi madre cosas así era bueno no sabes de qué falo no pasa nada no arreglo medio te yo medio yo, y yo, yo abondo pues que cogí una al cuarto una vez que cogí una película no me acuerdo qué película era la verdad eh, no sé no sé no, no sé qué película era pero yo solo sé que llegué a casa púsela y, y nada poco de empezar quitéla y, y devolvíla, sin vela Y vosotros, eh, bueno, tan mala hiera, no, pues, a lo mejor no era mala, no lo sé, no lo pude ver, ¿eh? básicamente porque no lo oía, <ríe> porque la música del, del piso de abajo estaba tan, estaba tan alta que yo no oía la, la película, ¿eh? entonces mira, yo, eh, en antes te ponemos a competir, oh, ponemos la más alta tal, digo no, no, yo llevo la y mira, que, que, ¿eh? paso, paso de todo, ¿eh? pues Por eso, precisamente, eh, tampoco me importaría eh, tener eh, hipocusia para pa, pa que no me molestaran los vecinos, tío. De verdad, de verdad os lo digo, eh, de verdad os lo digo. No deja de ser una, <risa> una putada ser hipocúsico y hiperacúsico a la vez, qué sé yo. No, pero que cosa que yo todavía pongo en duda ese diagnóstico de, eh, de hipocusia. ¿no? pongo yo en duda. ¿eh? También me, me diagnosticaron arritmia, ¿eh? ¿Qué cojones voy a ser yo arrítmico? Bueno, yo igual soy arrítmico. ¿eh? Tengo que enterarme lo primero que oye eso. Por lo visto esto oye que, que, que el corazón no va a un ritmo como tiene que ser. En alguna en, en, en alguna fase de, de los liatíos, porque, porque en otros no. Pero bueno, eh, quede por saco esto. Y tengo yo bastantes cosas en las que pensar sin preocuparme de, de, de los ritmos. A ver, quito para allá. Y bueno, pues volvemos entonces a lo que estábamos, que ya era hablar de, de vacaciones. ¿Por qué sale este tema de las vacaciones? Porque tengo planeado desde vacaciones algún yao. ¿eh? Tengo planeado coger un puente, a lo mejor, qué sé yo, pues estoy de carnaval. No veo ni fiesta. ¿eh? Yo tengo un mogollón de trabajos, ¿no? Espera, ¿todos no veo? No, hay los que no son... Hay uno uno de, de los cuatro que tengo que nunca no veo. ¿eh? Entonces tengo que enterarme si hay, eh. ...y, he, y he fiesta en el sitio de este... ...pero bueno, que dame visto porque, y ...porque vamos a ver... Que, ...que no voy a marchar a, a Lundes, eh ...porque la puta de tener muchos trabajos... ...y que a lo mejor y fiesta en, en uno de ellos... ...pero en otros no... ...como hay que decir a todos... Además, mira ...en este caso sería el martes... ...el martes sería la, la fiesta... ...y claro, el martes por la mañana... ...trabajo en un consejo... ¿eh? ...que a lo mejor y fiesta... pero el mismo martes por la tarde trabajé en el Concello de Ubieu, y el Concello de Ubieu, que yo sepa, no fiesta, ¿eh? el carnaval. Bueno, pero que de todas maneras que no me salió el tema de este de las vacaciones a cuenta de que fuera a coger, eh, puente en carnaval o alguna movida cena ¿eh? No, no, para nada, para nada. Sencillamente, surgió mejor ahora mismo, según estaba hablando. <risa> surgió mejor ahora mismo porque... Eh, eso, pues, acordándome de que los capítulos prohibidos de Con Tellado, el programa más veterano de, de Radio Cuca, eh, en 1996, me parece, eh, no nunca me acuerdo bien de, a ver, 1995 tuve en Yanes. 95, 96, y sí, también tuve en noventa 96, 97, vale, bien pues debía ser en el 97 ya que estaba yo pensando les, en las diferentes vacaciones que tuve ¿sí? sí, sí, tuvo que ser el 97 porque fue cuando fui a unas vacaciones de estas que a mí me gusten ¿eh? de agarrar la tienda campaña y tirarla en el tirar al maletero del coche y charandar ¿eh? charandar y, y acampar en un sitio, luego de ir para otro y tal y acuérdome de que yo ¿Mm? cuando tomaron los capítulos prohibidos de, de corriente hallado eh, mandé una una postal ¿eh? una postal desde desde el de lugar de vacaciones eh, concretamente mandé una postal desde de algún punto de de la provincia del Guion ¿eh? fueron unas vacaciones muy guapes que que pasé por la provincia de del Guion de esa manera ya os digo pues tira para Tira pon de fuera en principio ay mira, haciendo memoria eh, en principio digo un festival de música celta ¿eh? un festival de música celta que hacían en un en un polluco de en un del bierzo ¿eh? y acuérdame que fui para allá hasta que hasta que llegué al, al, al sitio en cuestión eh Y vi todo aquello, tío. Bueno, claro, yo nunca fui a festivales de música. De, de, nunca fui a festivales de estos, de música de ningún tipo, de varios días. Y entonces, claro, no sabía que, que ya era una, una guarrada. Entonces, básicamente hay una guarrada, tío. Y un, unos prados ahí, chunguísimos, donde puedes aparcar unos cagaderos y mechaderos de, de, de plástico ahí, prefabricados. Y me cajón, tío, según ve aquello, digo, déjeme déjame marchar de aquí. Y marché, marché. Y, y marché de allí y fui para en un polín que se llamaba Vila Martín de Abadía, ¿eh? en la parte galegófona de, del Bierzo, ¿eh? un sitio muy guapo. Acampé allí en un camping precioso, Buah, un camping más guapo, un camping al, al haber un río. Cosa que podéis decir, oh qué cosa más guapa la puta que en cuanto ¿eh? en cuanto baixaba el sol llenaba de mosquitos aquello. ¿eh? Bueno, oye, en fin, pues esas cosas hay. Y tú allí acampado, más bien que otro poco, no sé qué días. Acuérdome que en el en la cafeta de del sitio aquel ponían ponía en pisas, me parece. Una cosa muy típica en los cambios, eh. facer pizzas, debe ser porque es una cosa que se fae que se fae rápido y tal ¿no? y fácil ¿sí? sí no sé estuve allí un tiempo y tal aproveché para para conocer Vilafranca que estaba muy cerquina y que es un sitio muy guapo todas más veces en Vilafranca de verdad que lle un, un, una población prestosísima y ¿eh? una ciudad guapísima estuve eh, en Vilafranca de de piezo estuve en Ponferrada sí, sí, sí, Estuve en Ponferrada, me acuerdo perfectamente y de Ponferrada agarré una carretera que sube para el norte ¿eh? cuando ya después de visitar Ponferrada, levantamos el, la tienda de campaña del camping de Vila Martín, agarramos esa carretera que tiraba para el norte y sé que tuve sí, tuve atravesamos toda Chacéan y tal y en la zona de Luna no me acuerdo cuál de las el pueblo exacto, porque a ver Nungera Caldas de no Nungera Barrios de Lluna de debería decir Chuna, que creo que es la, la, la forma la etimología la toponimia, coño, la, la, la, la toponimia correcta del, del sitio. ¿Eh? Sé que tuve, tuve allí, no me acuerdo qué hay. Morantes de Morantes de Luna, puede ser. Bueno, yo que sé, mira ya eh, hay un mapa, coño, pues un sitio cerca del pantano. ¿Eh? cerca del pantano en un sitio muy en un camping muy gracioso donde un camping muy tranquilo ¿eh? extremadamente tranquilo y en el que lo más lo más lo más así ¿eh? de significativo que viví fue que el, el, el chigre del camping pues aprovechaba en los paisanos del pueblo para ir allí a tomar un chatubino y echar la partida madre de dios El, bah, lo típico del de, de paisano que se toma las partidas de Cartes muy muy a pecho, ¿eh? muy en serio. Y acuérdome que puso ahí a, de, a discutir con el compañero también jugando. Creo que ya era la brisca: ¡Cago en la puta! ¿Por qué echas eso? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Bueno, bueno, no llegaron a las manos de put porque el otro ya era bastante pocao. ¿eh? Porque si no, si no llegaban a las manos. Y nada, eso pues estuve allí, no sé qué día estuve allí. Aproveché para conocer. Les cueve se va al porquero. O sea, está saliéndome hoy un programa de promoción turística prácticamente. ¿eh? ¿Será? Sí, será, no sé. Y luego, bueno, pues no sé qué tiempo tuve ahí. Acuérdome que bajé para pa el León Capital, para dar una voltina por León Capital. Y luego seguimos. Seguimos y, y acampamos en, en el camping de, de Collanza, de Valencia Don Juan. que me iba a decir a mí que años después iba yo a vivir allí ¿eh? un tiempo, eh, viviendo en Pina, en, en Collanza, me ¿vale? ha dicho don, don Juan, ya lo, ya lo sabéis, que dediqué una una vez un, un programa completo a, a aquel sitio en el que la verdad que fui feliz. ¿eh? Y es curioso, porque es una, ¿cómo es posible que una persona, ¿eh? que siempre lo digo, que, que yo soy un tío extremadamente triste, tío, extremadamente yo que sé, casi rozando, rozando depresivo, persona idea casi depresiva, pero cuando estoy solo, cuando estoy con transformo-me... Siempre digo que soy hasta cierto punto un problema para mí, porque claro, ¿quién coño se va a creer que que yo soy depresivo si si normalmente cuando estoy con gente estoy feliz y positivo y optimista y luego cuando estoy solo y cuando estoy más más pesimista, más tal. Pues yo me curioso porque en todo el tiempo que estuve allí bueno, podríamos decir que yo allí estaba solo porque estaba en un trabajo en el que a ver, el trabajo era totalmente autónomo, no autónomo en el sentido de que yo fuera autónomo, laboralmente no yo y era asalariado, pero bueno, autónomo en el sentido de que yo no estaba allí con compañeros ni con jefes, como mucho hablaba con un con el mi superior de vez en cuando por teléfono, porque ni siquiera estaba estaba allí, estaba Me di nada de reseco Y así, me di nada de reseco En Valladolid ¿eh? Estaba allí en la sede de la empresa Yo no tenía que ir allí para nada Y bueno, pues no conocía a nadie Y por embargo estaba contento, tío De verdad Una razón por la que yo estaba Estaba contento Estaba contento en, en Valencia de Don Juan eh, Porque Oye Hay los que, que conocen aquello y que son de por allí que me dicen, pero bueno, chaval, ¿tú dónde tuviste? ¿No tuviste la misma voz y tú que yo? Pero bueno, de verdad que yo, toda la gente que conocí allí, eran amables. Sí, sí, eran amables, eran agradables al trato. De verdad. Mira, nunca conocía nadie, eh, porque bueno, yo vivía, vivía en Valencia, Don Juan, pero por, por el tema del trabajo tenía que desplazarme por todos los... poblaciones, todos los polinos de de los alrededores ¿eh? Eh, casi está La Bañeza y hasta Villa Quejida por otro lado, bueno, pues por todos esos y de verdad que no un topea o sea, era toda la gente agradable, toda la gente estaba dispuesta a hablar contigo de, de buenas, a chatungabitus te hace falta a, a pedítolo también, sin, sin vergüenza ninguna, no sé, yo estuve muy contento allí A lo mejor que yo tuve tuve el tiempo los meses que tuve viviendo allí en invierno ¿eh? y, y supongo que eso yo sale el carácter de verano de tener de tener tal cantidad de, de turistas ¿eh? a lo mejor y a lo y eso ¿eh? qué sé yo pero yo puedo, puedo decir pues, que, que allí que allí fue feliz joder ¿eh? en, en aquel en aquel piscín ¿eh? en aquel tercero creo que ya era en la en la calle la Encina ¿Mm? En aquel piscina alquilado Madre de Dios, qué feliz fui allí Y paseando al lado del, del río A la vera del río Astura ¿eh? Paseando por arriba y para eso, todas las noches Pese al frío que hacía ¿eh? Yo paseaba por la vera del, del Astura Todas las noches ¡Ay, qué recuerdos, qué recuerdos! ¿Quién iba a decirme allí cuando estuvo aquel verano? Acampado en aquel camping Aquel verano del 97 ¿Eh? ...que ni me decían a mí que... ...diez años más tarde... ¿eh? ...iba yo a... ...iba yo a vivir en aquel sitio... <risa> ...no creo que nadie ...que no creo que lo hubiera creído... Si, ...si me lo decía... ...si me lo decía de aquí... ...y nada, luego de ahí ya... ...ya tiré... ...tiré para arriba... ...bueno, movíme mucho... ...donde Valencia de... de Don Juan... ...conocí Sagún de Campos... ¿eh? ...conocí más sitios... ...y luego ya tiré... ...tiré para el norte... ...por una zona... que bueno que que en aquel momento no me quedé, pero fue de estos que dejé yo madre de Dios, tengo que volver a este sitio. Y bueno, pues esto ya fue, cuando fue. Desde 17 años. Bueno, pues sí, casi 17 años y y y no volví, no volví que allí toda toda la fastera de de cisterna eterna por ahí por arriba y hasta ...hasta pasar pastures ...bueno pues... parecía me encantado todo aquello pero... ...pero no volví, no volví... ¿eh? Y, ...y bueno que el verano que por cierto... ...pese a hacer las vacaciones el guioneses... Eh, ...lo que hice fue acabar en... ...acabar en Chuarca... ¿eh? ...siempre acabo en Chuarca, no sé cómo me les arreglo... ...mira... estoy ...hay mucho tiempo que no voy... ...la verdad... raro para mí porque de verdad que hay un sitio que, que me gusta y mucho tiempo que no voy que no voy por Chorca que no voy a, a acampar a Chorca aquel aquel año empecé ya supuestamente estar de vacaciones por el León también acabé acampado en, en Chorca los últimos días bueno anda, qué vamos a qué vamos a hacer eh, si, y, y que y imposible terminar no terminar allí y bueno pues desde de, de esa zona donde en el guión no me acuerdo exactamente de qué punto del guión fue del sitio que yo mandé una, una postal a, a Radio Cuca que decía los capítulos prohibidos de Corentellado que que acababa de que de arrancar yo todavía nunca no tuviera no tuviera en el programa así ¿eh? eh, tuve después cuando vine ¿m? pero en aquel momento mandélo por eso que sé ahora igual tú metiendo la pata ¿eh? pero creo que no Que, que en el 97 en el 97 fue cuando arrancaron los los capítulos prohibidos de de Correntella hace esos 14, 17 años 17 años nada no menos van para 17 años o sea, todavía van en 16 y queda poco para pa cumplir para cumplir 17 un programa coral por el que pasamos muchos y que siga manteniendo vivo el, el collarcio inicio, que me avisó, como no me volví a decirme nada, debe ser que agorra la, la ganancia y ya está bien y ya se me siente bien, ¿eh? para mi que va a ser eso. Bueno, Ay, coño, como sonó esto, bueno, ¿cuánto tiempo llevo de programa? Solo 40 minutos, madre de Dios, ¿eh? aquí, aquí dale que, dale que te pego. Tuve más veces vacaciones de sí, de ese sí mismo tipo, eh, que vos, que pues decía. Eh, esa vez igual fue la, la primera que La primera que tuve vacaciones de, de esa clase De agarrar coche, tienda, campaña Venga, y, y echar a andar Y echar a andar en ese rumbo incoherencia porque yo supuestamente no, no quiero saber nada de los coches Pero bueno, yo que sé Oye, también Ese es estar viviendo en una road movie ...prácticamente... Eh, eh, sí si, si andar... ...un poquitín en ese rumbo... ...más o menos, todas las veces... ...sabía hacia dónde tiraba... ...pero no sabía dónde, dónde iba a acabar... ...al año siguiente de hacer de esto... ...por ejemplo... Eh, ...fice lo mismo, pero... ...en lugar de salir para... Pa contra Lyon ...salí para pa es contra Galicia... Eh. ...tuve en el... ...tuve en el camping de... ...de Lugo Capital... tuve la zona de de Vigo ¿eh? en Canido tuve en Tui ¿eh? y por supuesto también acabe también acabé en Chuarca no podía ser de otra manera tenía que <ríe> terminar en, en Chuarca luego la siguiente vez que hice una cosa una cosa pel estilo tiré para po Portugal ¿eh? fue después de, de, de renacer eh, diréis vosotros porque está diciendo la neto incomprensible que he hecho de renacer bah, tranquilos, el que el que me conozca sabe perfectamente posiblemente pues, a, a, a aquello a lo que me estoy refiriendo, y el que no pues que no se preocupe, que tampoco hay una cosa importante, y, lo que pasa es que yo soy así, eh, a mi gusta, me dais mucha rimbombante, o oh, el renacer, eh, no fue tan, no, tampoco yo tan rimbombante ni tan romántico, lo que pasa es que ya sabéis cómo soy yo, a mi gusta me decirles cosas ahí de ellos más importancia de la que tiene pues que hay tres pies al gato que llevo os digo que no entiendo no entiendo mucho ese dicho en todo caso sería busca y cinco no cinco pies bueno pues oye tendría más más más coherencia no busca y cinco pies vale pues porque el, el quinto va a ser muy difícil de encontrar pero busca y tres no sé llevo os digo tengo que investigar sobre el, sobre el porqué de el porqué del, del del dicho este pero bueno oye en fin bueno pues que después del mío rehacer volví a volví a hacer unas vacaciones de ese tipo que fueron ya más más más tal porque fui camino a Portugal más tal más no sé qué bueno que fui caminando Portugal y bueno pues prestóme mucho conocí muchos sitios en en, en Portugal eh, bueno Portugal ya lo conocía y un Portugal y un sitio que a mí me gusta mucho ¿eh? donde siempre yo tengo ahí un Un ciño especial a, a Portugal. A lo mejor yo, porque yo tengo una pequeña parte de mi sangre, muy pequeña, muy pequeña, tenía eh, un bisabuelo portugués, eh, de Trasos Montes, me parece que si no me equivoco, yera o, o de Baragansa, o, bueno, Baragansa ya es la capital de Trasos Montes, no me parece, y, bueno, pues me parece que de, que de hielo el paisano. eh te decir yo no lo conocí, no, oye mentira claro sí que lo conocí joder lo que pasa que el pene no me acuerdo y era muy pequeñín cuando, cuando morrió y, y bueno pues que igual me eh, y, igual la carencia esta que tengo por Portugal vinme de, de, de la sangre, eh, de la sangre o del ADN, que sé yo, eh, porque bueno la sangre ya sabéis que hay un poquitín chorrada que ahora en todo caso lo que sabemos que ¿Eh? donde vienen supuestamente las cosas que se heredan en el ADN ¿eh? bueno pues a lo mejor otros tienen otras cosas pero bueno es eh, lo que está de moda y es decir el, el ADN el ADN bueno pues que de la cuestión es que yo siempre tuve creencia Portugal... hay muchos rasgos en mí que dicen que son típicos de portugueses ¿eh? lo de echar arroz a todo por lo visto yo es muy típico de portugués yo he hecho ya arroz a todo digo ¿eh? que tengo sopa con arroz que que tengo un cocido con arroz, que tengo fabes con arroz, a mí gusta más el arroz para todo, <coughs> eso por lo visto es típico de portugueses, también usan el, el arroz para con todo, puedo acompañarlo todo, bueno pues era, oye a mí me gusta mucho el arroz y me gusta mucho ese si país, me gusta muchísimo ese si país, por no sé el motivo, también me parece que allí un país <coughs> donde la, <coughs> ay. ay. que pues echa de menos el botón de la tos, joder, desde sé que sé que existe, que las radios, un profesionales chachis, tienen un botón de la tos, que lo tocas cuando vas a toser y no se te siente. Bueno, seguimos. Que, que hay un país que a mí me gusta mucho, que la gente allí también agradable. Yo las veces que tuve por allí, tuve la, la oportunidad de hablar con, con mucho portugués y, y agradables. las veces que tuve que, que tratar con un gente de Portugal por lo que fuera, pues hasta ahora siempre me, me, me pareció una gente más agradable pues que sé yo, que es general de los de por aquí, ¿eh? bueno y conocí muchos sitios interesantes, acuérdame que tuve en, en esa vez, ¿eh? Porque ya conocí muchos sitios, pero esa vez tuve En Viana do Castelo, ¿eh? en, el, en un camping que tengo yo calificado desde entonces es como el peor camping del mundo. No sé si seguirá abierto, no sé cómo está el tema de las eh, revisiones de sanidad en Portugal, pero bueno, si se hicieron ahí de alguna, digo -te yo que ya está que está eh, Un camping bien caro, por cierto, también hay que decirlo. Eh, pero bueno, voy pues aprovechar la mi estancia de una sola noche porque salí por partes de, de aquel sitio eh, eh, para pa, percorrerles las fiestas de Viena de del Castel, porque también hay fiestas, con mi prestoso conocí la, la Basílica de Basílica yera, o, sí Basílica de Santa Lucía, Santa Lucía, que era la por lo visto la patrona de, de, de sitio, tan un sitio muy para arriba, tan, como si fuera en si allí... en un monte que está arriba de, del sitio este y, y bueno, pues ahí de, de, de Viana... seguí, seguí, seguí... creo que... quiero recordar que... que fui a, a un camping... que estaba en, lo, en un sitio que llamaban... la playa de Lleiras... Eh, cerca de Labra... Labra era un, una población pequeñina... Eh, relativamente cercana a, a Porto... de hecho fui... ...fui... ...bueno, pasé mucho tiempo... ...varios días en, en el camping aquel... ...porque la verdad que ya era un camping muy prestoso... Eh, ...entendí perfectamente... ...estando allí porque... ...porque arde Portugal... ...casi todos los veranos arden... ...unos incendios forestales enormes... ...y que bueno, pues la afición... ...que tiene la, la gente... de ...la gente portugués... ...a... ...a Alex es... ...impresionante... ...o sea, llegaba la hora de la cena... Y no me os cuando vos digo que, que mesmo arrancaban fuelles de los de los árboles que había por camping para prenderles les barbacoas. De verdad vos lo digo, eh. Allá había olor a barbacoa todos los santos días. De verdad, de verdad. Pero bueno, pues la praya esta de, de Lleiras, pues ya era un sitio precioso y y bueno, pues ahí tuve muy a gusto. Y además desde ahí aproveché, fue la, la base para ir a a conocer la ciudad de Porto, que yo no conocía Porto, ¿eh? la que llamen no Porto, la que llama no Porto que que o Porto es el el Porto ¿eh? como si yo que sé pues hay, hay casos aquí en en Asturias normalmente conocéis el, el pueblo donde precisamente nació Corintellado ¿eh? eh, en Castellano llamó Via Vélez pero que que los oriundos de, de Peregí Llamen el Porto, ¿eh? Porque, bueno, pues allí en Beto se dice él, pero viene a ser lo mismo. O Porto es el Porto, en realidad los portugueses lo llaman Porto, ¿eh? Sin más, bueno, eso, historias. Bueno, que hay un sitio muy guapo, que me metí por lo peor, porque me metí por calles muy chungues, con aspecto muy chungo pero bueno, que yo encantado por allí, ¿eh? Tengo fotos por allí más feliz que, que Dios, y, y un paseo en un barquín que... que Que, que surcaba las aguas de, de la desembocadura del Douro, de que desemboca allí, Douro, y bueno, pues muy bien, y después seguí de ir, de eh, seguí para el sur, seguí para el sur, el acuerdo me que acampé eh, eh, en el camping de, de la playa de Gala, eh, al, al sur de Figueira de Foz. Una ciudad muy industrial, muy top, por lo menos porque se veía. La boina de contaminación que tenía Figuera La, la Foz era, era tremenda. Pero bueno, el camping estaba muy bien también. Una cosa que nos llamó la atención al llegar allí fue que ya comprobamos que en que un que fuera una, una circunstancia, una casualidad que nos pasaran los dos primeros campings sino que, que por lo visto en Portugal y norma. Y que nos los eh, nos batteres, está desde el retrete, no una etapa. Quiero decir, no hay la, la subtapa, subtapa esta de que va vale pa, para cagar y, eh, y no, para poder sentarse a cagar, que no te hagas cagar a pulso. Bueno, pues no, no, no, no ocurría eso y, y, y había que cagar a pulso. Nunca había otro. En, en, en FEDERA da FOS efectivamente comprobamos que, que, no, que, que no había tapes en, en Ayundes. Entonces yo, por ejemplo, para cagar, porque yo, la verdad soy muy variante para cagar. Yo cagar a pulso, pues... Oye, yo qué sé, supongo que si no queda otro... Pues, ...pues cagaría a pulso... ...pero no me sale... ...no sé, no sé... ...además llega una cuestión de... ...sí, exactamente y eso, no sé... ...van a huevos, a mí que me gusta... ...todas las cosas al, al natural... ...tanto naturales tan tal... ...resulta que, que para el tema de, de cagar... ...pues no me sale lo de cagar a pulso... ...yo necesito cagar sentado... mandar narices... ...bueno pues aquí para que os a la idea... pues iba a tomar algo en una cafetería cualquiera de por pueblo para pa ir a cagar a un water con tapa así no era así era en, en, en cuenta de cagar los desde del camping tenía que ir a cagar a, a otro sitio hombre, después lo que pasa que después del, del camping y de gala eh, tiramos para pa Lisboa para la Capi y acampamos en el camping municipal de Lisboa que flipáis de lo grande que ye tan grande que, que, bueno perdíme más de una vez intentando dar con la, con la tienda campaña porque ye enorme, ¿eh? ...y una enormidad de camping que flipes... ...y allí, allí sí, que, sí que... ...sí que tenían tapa, tíos... <risa> sí, ...allí sí, allí tenían tapa... ...y bueno, pues Cajabas es mucho mayor... ...la verdad, oye... ...que soy un cibarito para cagar... ...y es la puta verdad, pero bueno, en fin... ...oye, ¿qué vamos a qué vamos a hacer? Acuérdame que allí me pasó una cosa muy curiosa... ¿eh? ...que llegué, yo que sé cuántos kilómetros... ...podrá haber de aquí a Lisboa... ...mil y pico... ¿eh? ...o mil... qué sé sí yo, muchos ¿no? Bueno pues que, que en la cafetería del capín tope con un rapaz que hacía programa en, en, ¿eh? programa en Radio Cuca eh cómo se titulaba el programa de este hombre pues yo no me acuerdo, anda huevos bueno yo igual, un rapaz que hizo muchos mientras muchos años programa de radio en Radio Cuca yo de aquella como también hacía programa en programas en Radio Cuca, hacía yo colaboraba con otros y, bueno pues Pues conocí algo al, al rapaz, al rapaz este, ¿eh? que curioso, y voy a, voy a toparlo en, en la cafetería del camping de Lisboa. Bueno, quedamos los dos con la boca abierta, diciendo, coño, de hecho, mira, vi un rapaz con el que, bueno, pues yo conocí algo de, de saludamoslo a Dios y de la radio y tal, pero nunca, nunca falaba con él, yo creo que la vez que más que más falamos fue precisamente en Lisboa, en la cafetería de, del camping municipal de, de Lisboa. Y bueno, en Lisboa pues ya aproveché para pa ir, pa ir a un montón de sitios Y, y bueno, en Lisboa tiene muchos sitios mucho que ver y Muchos sitios prestosos Fui al castelo de San a, Al acuario Fui a, a sentir fados por ahí Al, al barrio del Cheado pero un montón de sitios que que, que... que de promoción turística está saliendo el, el programa de hoy De verdad, ¿eh? Yo curioso, yo curioso. Y mira, que no venía yo con ninguna intención de, de, de ponerme a falar de vacaciones. Todo el la latino los capítulos prohibidos de Corintellado, ¿eh? Porque no sé por qué motivo mmm, falé yo de los capítulos prohibidos de Corintellado, ¿eh? Y, y, y claro, eso retrotraso y me a decir, el programa es veterano la cuca, claro se con el programa veterano de la cuca porque en tan mal año que estaba yo de, de vacaciones en el eh, Lyon que que fui con el camping fui de camping con la tienda campaña coche y tal eh, y claro pues tampoco no va a contar a contar todos los demás ¿Mm? quedé con ganas la vez de, de Portugal porque en un valle más al sur de, de Lisboa quedé con ganas de de cruzar el el Tejo el ta, el Tajo ellos dicen el, el tello y, y tira a, a, al camping de costa de Caparica ¿eh? más que nada porque tenía muchas ganas de volver a de volver a pisar un un sitio un pueblín que se llama cofa do vapor ¿eh? cofa do vapor está exactamente exactamente exactamente en, en la desembocadura del techo ¿eh? pero en la parte eh, en la orilla sur ¿eh? en la orilla norte está la gran ciudad, Lisboa y en la orilla sur está esa aldea porque es una aldea muy pequeñina, una aldea como en miniatura ¿eh? casines de casines de, de colorinos y y una aldea de pescadores además y eso pues hay barcas las casines tanto es ¿Eh? pintas de de colorinos y, y casi casi parece un pueblo de miniatura además porque los casas son pequeñines ¿eh? tengo que agradecer a a, a, la, a mi amiga la, a la sintiente Lucía ¿eh? que bueno que ya no sé si sigue siendo sintiente porque bueno ayer ahí, ahí antes metíase siempre al chat y era chatera ahora ya no se mete pero bueno pues oye ocupada está ocupada y, y, y, y lógicamente no puede ¿eh? o cansó que también puede ser porque oye eh, cualquiera aguanta aguanta anedonia ¿eh? todos estos años a ver aguanto la yo porque yo soy un raro de la Virgen y, y llevo aquí haciendo anedonia ya un mogollón de años y te digo la venga sigue ¿eh? ¿Viste? seis años y pico llevo ya haciendo haciendo la la anedonia, ¿eh? bueno, como esto cada semana hago de una cosa diferente, pues tampoco, tampoco importa, ¿eh? <ríe> si yo llego aquí, bla bla bla bla bla bla, bla ya ya está mayor, mayor problema, <ríe> la mar, este eh, bueno pues que, que que ella, que una vez que fue a Lisboa, pidí que por favor que me hiciera un favor Que, que cruzara el río, que cruzara el, el techo, que, que se acercara este polina como de vapor, que sacar unas cuantes semelles y que me les y que me les enseñara y, y efectivamente, efectivamente físelo y pidió un buen comentario de diciéndome oye no, no no lo tienes idealizado y yo y dije, sí, por supuesto que sí por supuesto que sí yo tengo idea de ese si hago ese, ese sitio ¿eh? Eh, hay determinados sitios supongo que a vosotros vos pasa también ¿eh? Eh, hay determinados sitios que por el motivo que sea pues impacten en alguna en alguna parte de la de la persona y es, aunque tuvieras en muchos sitios el largo de tu vida lógicamente no te puedes acordar de todos la memoria es finita ¿eh? ...hay el espacio para recopilar... Que, ...que hay el otro día... ...en un libro por supuesto de ciencia ficción... ...pues... pues ...leí una estimación... ...del número de, de bytes... ...que tendría... ...que tener un dispositivo... ...para poder almacenar... ...toda la memoria de una persona... ¿Mm? ...da igual que lo leyera... ...porque no me acuerdo... <risa> ...o sea que no a decímoslo... ...pero bueno que llegue muy... Que, ...aunque llegue muy grande... aunque yo es muy grande, de todas maneras hay, hay bueno, ya, también ya finita. Entonces no puedes recordarte, o no puedes tener presente ¿eh? Eh, todos los sitios en los que estuviste. ¿sí? A lo mejor, oye, pues sí que eh, a base de elicitarlo pues, de a través de, bueno, pues de imágenes, de comentarios o lo que sea, dices tú meca, sí, ya me acuerdo, esto tal. Pero bueno, hay unos pocos... ¿sí? comunes pocas evidencias en, en, en la vida eh, de las que te acuerdas perfectamente, ¿eh? También hay desde algunos sitios que por el motivo que sea al esté y bueno, vamos a decir que desde de, de algunos recuerda para bien, ahora otros que tal es para mal, pero bueno, y que lle por el por el sitio en sí, ¿eh? Al del sitio. ¿eh? Eh, no sabrías a lo mejor de explicar de no llega ese sitio a A una vivienda, yo que sé, pues un sitio en el que pillaste con una moza un, o con un mozo, o lo que quisiera, y digo, hostia, vaya, como, oh, hostia, vaya, bien clubes en aquel sitio, ya, pero no lleve por el sitio, sigue sí, porque pillaste, ¿eh? y por otra cuestión, bueno, en fin, en resumen, que Coba de Vapor es eh? un sitio de esos de, de, de, de en los que yo, bueno. Pues, por algún motivo tengo grabados en la memoria y un sitio de esos que, que si que si alguna vez desaparezco, pues habría que buscarme un coba de vapor ¿eh? en coba de vapor y en, y en más sitios ¿eh? en más sitios eh, por ejemplo, ¿sabéis qué otro sitio, en qué otro sitio guapamente se me podría buscar? porque hay otro sitio al que tengo tengo deseos de volver ¿eh? en coba de vapor solamente estuve una vez y Y, y bueno, hay cuántos años hay, bueno, tantos como los capítulos prohibidos, no que digo yo, tantos como los capítulos prohibidos de Conita y a muchos más, coño, que saber precisamente no fui, quedé con la gana, no fui. desde Lisboa ya tornamos y acampamos en la provincia de Salamanca, ya en, la, en una ciudad que es. ¡Ah! Dios mío, se me ha ido de la pinza, porque no me acuerdo del nombre de, de la ciudad. Eh, madre de Dios, pero imposible. Bueno, no es imposible porque tengo una novia terrible. Pero, pero bueno, llevo una gran putada que no me acuerdo del nombre de Ciudad Rodrigo, coño. Uy, Dios joder, qué alivio. Ciudad Rodrigo, que acampamos en un camping precioso, ¿eh? a la, a la ver el río también, y bueno, pues un sitio muy guapo, muy guapo, muy guapo. pero pero tampoco quedé yo con con es bueno que si vuelvo de alguna vez pues bien y, y a otros a estos sitios de Portugal también si vuelvo bien pero pero nunca de yo con ese decir ah tengo que volver a pisar este sitio con en el, en, en el caso de Cobado Vapor sí que sí quedé yo con el deseo si sí, tengo que volver a este sitio cuándo no sé no tengo ni idea cuándo volveré pero bueno joder espero volver ahora mismo estoy tan tan microcosmico eh de, de unos años para esta parte que casi lo pongo hasta en duda porque no sé si de alguna vez volví yo a, a, ma, a salir de aquí ¿eh? a lo mejor sí a lo mejor no, no lo sé no lo sé ¿eh? cada vez estoy más estoy más microcósmico hubo un tiempo que por lo menos andaba mogollón en Asturias eh, últimamente casi me costaría decir cuando salí de, de De, de, de, no, no voy a decir del mío barrio Porque, bueno, la ciudad no la entera Pero, bueno, del concello <ríe> Poco es ¿eh? Poco algo Bueno, un día a la semana que tengo que trabajar en otro concello Pero que también fue el, el, el mismo recorrido Siempre voy allí, trabajo y vuelvo no, En fin, bueno, pues por eso pongo en duda de Que, que de alguna vez vuelva, por... O por eso debiera poner en duda, pero, coño, pues, quiero volver. ¿Eh? Miráis, si de alguna vez estoy malo, estoy al borde de la muerte. ¿eh? Siempre sí, puede pasar. Porque no me ha pasado, ya me pasó una vez, porque no me ha pasado otra. ¿eh? Escucháis, si, si de alguna vez estoy al. Escucháis bien esto. ¿eh? Miráis lo que vos cuento a los sintientes de Anedonia. Cuento vos cosas muy íntimes. Si de alguna vez estoy cerca de la muerte, ¿eh? una cosa que podéis. que voy a poneros la, la obligación de hacer y, y ponerme las cosas a, a, a falleces para que pueda ir a, a cabo de vapor. ¿Mm? Bueno, vamos a, no vamos a ponernos tan atrás, chicos. Si para mi cumpleaños queréis regalarme una cosa original... no sé por qué vais a querer regalarme nada para mi cumpleaños, y además tampoco no sabéis cuándo ir mi cumpleaños, pero bueno si vos enteráis por el motivo que sea y decís, coño voy a regalarme una cosa a este chaval, que llevo un rapaz y merezco regalarme un viaje a, a Cobado Vapor ¿Mm? a Cobado Vapor o ¿sabéis? a, a, lo, a otro sitio pues a otro sitio que conocí ¿eh? también también haciendo la última vez que fiz unas vacaciones de este, de este tipo de de coller, meter la tienda campaña dentro de dentro del, del coche y, y echar a andar. Eh, pues otro sitio que allí es eh, Lobarre. Una pequeña aldea de la provincia de Huesca ¿eh? que se llamaba Lobarre. Dios, cómo me gustó Lobarre. Un sitio precioso. ¿no? Un polín, un polín apeñado, unos poquís jacines, ¿Eh? Subí las montañas, las primeras montañas del Pirineo, del Pirineo, porque tú en, en, en, en Delobarre mires, mires para el sur ¿eh? y ves un, una llanura enorme, ¿eh? la Plana de Huesca, ¿eh? una llanura tremenda, tremenda, tremenda. Eh, estos que ponen como ejemplo de llanuras castellanas, por lo menos yo en Castilla, la, la vieja la parte que conozco, bueno, sí, yo que sé, pues está la tierra de Campos, que ya no. Pero comparado con esto, comparado con esto, la, la tierra de campo sí es cabrosa, tío. Y, y montañosa, de verdad, ¿eh? De verdad os lo digo. Un sitio un sitio que quedes flipado, que quedes que, que, que flipado que, que con la con la llanura de la, de la plana de Huesca. De, de Zaragoza para el norte y todo todo plano, absolutamente plano. Hasta que llegues a Lobarre. Porque en Lobarre empieza eh, el relieve de lo que llamen el prepirineo, ¿eh? las primeras eh, estribaciones, digamos, de, de lo que después llega la la tremenda sierra, los Pirineos ¿Mm? y lo barret tiene otra particularidad que, que en ese primer piquín está ¿eh? la ladera de esos primeros de esos primeros de las primeras estribaciones montañosas está el está castillo de de Barret ¿eh? un castillo románico, eh? muy guapo, que quieres que vos diga a mí, me encantó, me gustó me tanto que de hecho escribí, ya sabéis, yo pues contadas veces que que de de en cuando sois xunta letras, eh? Xunto unas cuantes letras, pues ambientar unha historia, por supuesto fantástica, eh, que me que non tienen pies ni cabeza, que me gusten a mí. Pies y cabezas si sí tienen, pero bueno, que, que, que no son realistas, coño. Que son siempre fantásticas fantasiosos. ¿eh? colocais en, en, en situaciones que no podrían ser. Bueno, historias, en fin. Que ambienté un, un cuento en Lo Barre porque quedé encantadísimo con Lo Barre. ¿eh? Lo Barre, que fue un sitio al que llegué también, pues, en unas vacaciones de este tipo. Salí, Salimos eh, a, a percorrer lo que yo llamaba por aquel entonces el... El, el departamento noroeste perdón, el departamento noreste porque estaba en aquella trabajando en un sitio que, que bueno, que tenía una división existía en toda España y tenía una división departamental ¿eh? en la que el, el noreste y era precisamente Navarra eh, Navarra, Rioja a ver si no me acuerdo bien Navarra, Rioja, Aragón y, y Cataluña y yo en aquellas vacaciones pues sé que salí ¿Eh? y el primer sitio donde acampe fue en el camping de de Urbasa, el camping de Urbasa, de la Sierra de Urbasa, en, en Navarra. Un sitio al que ya tenía ganas de ir tiempo antes porque punchara fotos una vez a una amiga la mega Inma que lleve de, de Logroño, enseñárame semelles de, de aquel sitio. Me gustaba mucho de ir al, al camping este de, de Urbasa, de la Sierra de Urbasa. Y, y bueno pues la verdad que, que no llega para menos eh porque es un sitio buah, precioso precioso precioso toda la sierra sí, ¿eh? toda la sierra sí, y eh, bueno no sé lo que dirán los los geólogos pero para mí es una especie de gran meseta ¿eh? porque subes subes subes subes y luego lo alto pues bueno pues hay bosques prados tal pero ...pero bueno, y más bien la cosa tirando allá... ¿no? ...y luego pel, pelotullo, pel sur, y si bajes otra vez... ...pues llegues a Arizar, ¿eh? a la capital de los carristas... ...alguardo me una compré yo una, una gorra colorada... ¿eh? ...yo una visera, pero bueno, y colorada... Joder, ...no podía ser de otro color si la, si la compraba en ese sitio... ¿eh? <risa> ...lógicamente... ¿eh? ...y de ahí después seguimos camino de, de Barcelona... campé camping en un sitio bastante asqueroso un camping en en Gavà uno de los de los polvinos que están al sur de Barcelona en la comarca del Prat asquerosísimo en la comarca del Prat madre dios nunca vi tanta mierda de tanto polvo lo que lo que más recuerdo de aquel sitio y el polvo lo polvizo que era en serio en serio vos os lo digo eh un sitio muy polvizo muy polvizo muy polvizo, ¿no? que nadie busque segundas intenciones, polvizo de, de, de, de polvo, de polvizas de, de, de mierda, ¿no? de echar polvo sino por el estilo, un sitio asqueroso un sitio asqueroso bastante repelente y pese a ello en Barcelona muchas cosas que me gustaron porque <risa> la, la mayor cosa que tenía el sitio este, el camping este chungo y que he hecho esto durante el camping para un autobús que, que te llevaba por una carretera horrible un, unos descampados asquerosísimos, ¡Aj! no sé, de verdad, en un sitio muy feo, la comarca del Pradi y fea como ella sola. Y, pero bueno, iba a Barcelona, por lo menos dejábate en el centro de Barcelona y podía uno recorrer Barcelona. Barcelona es una ciudad que me gustó mucho, ya estuviera, hacía muchos años. Pero Barcelona, pues mira, es una ciudad que pese a ser tan tan increíblemente grande, pues bueno, es una ciudad caminable y es una ciudad... Oye dentro de lo que cabe humana, por ejemplo Madrid, no, no, Madrid me parece un sitio espantoso. Madrid me parece un sitio para para pa, para hundir, o sea, yo si, si puedo evitarlo no voy a Madrid. Si una vez a Madrid porque bueno casi no me quedo otro y tal y bueno, no sé no lo pasé tan mal, pero bueno. ¿eh? Eh, En fin, un día nada más, un día nada más, un, un, un uno y más, Santo Tomás, a poder ser, ¿eh? a poder ser, a poder ser, porque nunca se puede decir eso de, ah, de este agua en un bebé no, no se puede decir porque a lo mejor si sí acabes bebiendo de, de ese agua y, oye, pues a lo mejor acabo teniendo que ir para pa Madrid, para lo que sea, bueno, esperemos que no, esperemos que no, porque no un sitio que me en absoluto. ¿Y qué vos contaba yo de.? de ah, bueno, pues, pues esto venía a cuento de que Barcelona, que ya era un sitio que sí que me. Una ciudad que, pese a ser grandona, eh, pues sí me parecía un sitio más. más caminable, más. Oye, a mí me gustaba mucho caminar. Yo, ya sabéis que yo, coches y transportes, pese a que fago a que te he contando unas vacaciones, pese que. pales que hacía falta ir en coche, yo a poder ser, no uso coche. No, no soy coche. En este caso, pues sí, vale. Que no soy coherente, joder, no busquéis coherencias, que, que yo soy un incoherente. Y ya está. No, no, no tienes más vueltas. Decía decía Hitler, ¿eh? que yo un personaje histórico al que yo... Bueno, pues y, y tengo cierto... ¿va? Pues que me llama la atención, que me interesa. No me interesan los que gustan a todo el mundo, porque entonces vaya mierda de... ¿eh? vaya mierda de iconoclasta que sería yo voy de iconoclasta por la vida entonces no sería iconoclasta bueno pues eso que, que que decía yo que que decía yo que que decía Hitler perdón decía yo bueno yo también lo digo ¿eh? porque lo dijera Hitler no, no podía no, no, no hay motivo para que no lo diga yo también que la coherencia no es necesaria joder ¿eh? Ahí está, una vez. Los nazis tenían eh, dos cosmogonías, dos visiones del cosmos, eh, eh, diferentes, pero que aceptaba ambas Una ya era la, la teoría de la, de la tierra hueca, eh, según la cual todo el universo ya era, ya era roca, eh, eh, y la tierra ya era una especie de, de burbulla en medio de la roca, eh, eh, y vivíamos no una cara. exterior de la corteza, en una característica de la esfera sino en el interior de, de esa borbolla ¿eh? eso ya era una de las teorías, la teoría de la tierra hueca y la otra teoría cosmogónica la otra cosmogonía que defendían los nazis eh, ya era la de, la de que el universo ya era un conflicto permanente entre el fuego y el cielo ¿eh? pero ahí ya un, un universo normal un día que dijeron, eh, Führer, pero si resulta que estés dos cosas son incoherentes. Entonces, el Führer, eh, muy serio él y muy tal, dijo, bueno, pues, la coherencia no es necesaria. Podemos, perfectamente defenderles dos al mismo tiempo. Bueno, anda, pues vale. <risa> bueno, pues igual, ¿oíste? Yo estoy en contra los coches, pero si da quien me des un coche para ir de vacaciones, yo encantado. Voy de vacaciones en coche, ¿eh? Hombre, preferir una furgoneta, puede ser. Yo siempre tuve en contra de los coches, pero pero nunca tuve tan en contra de los furgonetes, ¿oíste? A <risa> ver, que, que, que no son los mismos, joder, hostia. Los furgonetes mola mojo yo que, que puedes sobar en, en ellos mismos y sin falta de montar tienda de campaña y la hostia. ¿eh? <risa> Pero bueno, que estaba contando que salí de, de Barcelona. Barcelona es una ciudad muy guapa, en la que había muchas cosas interesantes. todos los obras de Judí me encantan. Hablí que prestosísimo, ¿eh? Y en Barcelona hay muchas cosas de Judí. Bueno, pues que salí de, de Barcelona, escapé de, de aquel sitio, ¿eh? eh metíme en, en Aragón. Decidimos acampar en Aragón. ¿eh? Subimos camino de Huesca, ¿eh? fuimos al camping de Huesca, que venía en, nuestro, en nuestra guía de campings, eh, nos pareció el sitio más horrible del mundo, porque ya era un, un camping en medio de la ciudad que estaba lleno de familias, pero familias... ¿Cómo os diría yo? ¿Cómo os explicaría el tipo de, de familias? Pues yo qué sé, pues familias familias de lo peor, a ver, <ríe> era todo, mujeres gordes fregando, cacharros, hombres gordos... tirados fumando y bebiendo vino y, y, y niños haciendo yo que sé, jugando vale, si sí, los niños jugan, pero de esto que dices tú, son molestos en ¿eh? un tan jugando a que digas tú guay, qué bien, no, son tan jugando en plan molesto, y entonces salimos de allí por partes, y agarramos la de, de, de camping, y digo hostia a ver dónde hay el camping más cercano por aquí, para poder sobar y tal Eh, vieron un pueblo que en el mapa... ...venía nomado como Loarre... ...después enteréme que en aragonés... Eh, el, ...el topónimo... ...en aragonés original... ...y es Loarre... Eh. Eh, ...y bueno, pues fuimos para allá... ...y nos topamos un sitio realmente... ...encantador... ...pero encantador, encantador... ...o sea... ...para mí aquel el sitio fue... Mm, qué pasada, qué pasada... ...ahí el camping en media ladera... de distancia más o menos entre el pueblín, entre la aldea de, de Lobarre y, y, y el Castillo que fuimos a conocer, fue cuando me, me enteré gracias al guía del Castillo que, que el nombre original del pueblo que lleva en Aragones que llega Lo Lobarre y pues prestosísimo. Ese y otro sitio al que tengo ganes de, al ganas de, de, de tornar alguna vez, me ¿eh? la de Dios volver a, volver a a pisar Lobarre barre. Eh, de fecho, eh, si, si de alguna vez tenéis Oportunidad y deseos de hacerme de un rejal pues también podéis mandar a los otra vez, Cuba de vapor y talobarre, son dos sitios que tengo marcados eh, en el en el mapa Para pa volver de algún día eh. que en antes de yo que teníamos alguna serie de sitios y tal yo casi que tengo esos dos eh. también tengo yo que sé, pues también a, a Collanza me gustaría, me gustaría volver. Por un lado, tampoco quiero volver, porque yo pienso que si volviera allí me daría pena. ¿eh? Me daría pena porque recordaría lo feliz que fui en aquel sitio. Y, y bueno, pues a lo mejor, me, qué sé yo, pues me da un poquitín de, de señardad de, del tiempo que tuve allí. ¿eh? Que tuve allí solo, yo pues digo, pero sin embargo ya era, ya era feliz. ¿Eh? Bueno, pero mira, a, a Copa de Vapor y a los barres, sí que me, me gustaría volver, sencillamente porque quiero volver. Hombre, también es verdad que tengo miedo de volver y toparme con, con otra cosa diferente de la que yo recuerdo. Que, hombre, pues será será seguro, será seguro lo más probable. Y que se Y yo muy probable que volviera a ver Copa de Vapor y en cuenta de aquella aldea de. ...de pequeñas casillas de pescadores... ...pues ahora mismo haya... ...pues cuatro o cinco torres de apartamentos... Eh, pues, si pudiera ser... ...a lo mejor lo barre y, y en cuenta de... al eh, encontrar aquella aldea pequeñina... En, ...en la Plana de Huesca... ...pues a lo mejor siga habiendo aquella aldea pequeñina... ...en la Plana de Huesca... ...pero a 20 metros de, de una autopista de triple carril... ...que sé yo... ...bueno pues... visto cena pues a lo mejor por un yao. De esto pues casi mejor no vuelvo nunca no porque claro si yo eso lo que lo que voy a lo que voy a topar pues casi mejor no casi mejor no he topado oh, sonó eh se sintió esto sintióse el, el ratón del ordenador porque ya que quiero poner otro otro cantar entonces pues por eso por eso andaba yo poniendo el, el ordenador anda sentí esto que luego, luego, luego seguimos y luego os pues, cuento más cosas sigue sintiendo anedonia? sigue sintiendo radio QK. sigue sintiendo la radio libre de en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de internet en la www.radioCuka.org r a d -K -K -K. tú que eso pasa nada más pasaría nada más si ye que estás sintiendo Radio Cuca el jueves día 20 de febrero del año 2014 a las 23 y 33 ¿no? bueno, calla que por poder puede ser cualquier otra hora cualquier otra fecha ¿eh? pero en ese caso entonces es, ya no estaría sintiendo anedonia en, en directo estaría sintiendo anedonia en diferido para lo que hay que sentir hasta lo mismo este Este programa no llega a la actualidad, no siendo a veces que sí que llega a la actualidad. Oye, incluso a esas veces que no que sí que llega de actualidad puedes sentirlo perfectamente en cualquier otro momento que que, que, que, que, que no sea en directo. Bueno, pues... ¿eh? ¿Se me siente? Sí, se me siente. Que digo yo que sea lo tonto pues lleva casi una hora y media de, de, de programa. Eh, y esta semana estoy yo solo. Estoy yo solo que oye, pues, cuando estoy consciente normalmente a lo largo más, pero cuando estoy solo pues que un, un, un poqueñín más corto. Eh, que sepáis, eh, que sepáis todos los que me pedisteis que, eh, que, que fichar al, al trovador como colaborador habitual... ...tuve negociaciones hasta el último momento... ¿eh? ...tuve negociaciones hasta el último momento... ...pero oye pues en fin... ¿eh? ...la verdad que... <ríe> lo ...de venir a Anedonia... ...pues no necesariamente... Ye, ...una actividad placentera... ¿eh? ...requiere oye pues... Un, una, ...una carga neuronal... unos ganas de aguantar con Miserable pues bastante importantes también ¿eh? vamos a vamos a decir que no y entonces oye pues normal normal que cueste trabajo pero ya lo traigo ya lo traigo otra vez eh al trovador, al pistolón manego, esa gente que, que ameniza, que ameniza este programa cuando viene, y que además al llarganlo, eh, al porque oye, pues entre entre hablar yo solo y tener otro aquí para eh, para dar la propiolá eh, en conjunto, dito que ya sabéis que yo no tengo tampoco mucha dificultad en en en hablar, eh, yo encantadísimo. Acabo de perdonar, acabo de ver una cosa que ya que está, mmm, tengo que Que, ...que hay un un poco el micro de, del focico... ...porque estaba... estaba ...estaban pegándoles... ...les sondes de Audacity... ...que vosotros no sabéis lo que llevo no, ...no pasa nada... ¿eh? ...otras veces digo no pasa nada... ...ya vos lo explico yo... ...pero esta vez no me voy a molestar... ...me lo, explico, por lo ...sencillamente tengo que... ...voy a decir que si esos ondes... ...que vos digo toquen en los... ...en los extremos... ...pues eh, el sonido satura... ...y no tengo yo ninguna intención de que... ...de que saturre el sonido... Aunque bueno, pues no sé si, ah, coño sí, está, está Fuku, sintiéndome, cago en la mar Fuku. Mandago, desde la hora que me dice el chat que estás ahí, eh, y y yo todavía no me pescanciara, madre de dios. Ya que me lo por el chat ahora, eh, básicamente porque como no hay gente que se me meten en chateros. Hubo un tiempo en el que en el que esto estaba muy animado, eh, yo te convencido que había mucha gente que se metía al chat de Radio Cuca Y tenía más interés en, en, en charrar con la demás gente que estaba en el chat que, que sentir el programa. <ríe> sí, de verdad os lo digo, ¿eh? De verdad os lo digo que, que pasaba, porque luego lo mejor veía, porque de algunos de los que se metían, pues bueno, y eran amigos míos una vida, una vida ultra, ultra cuquiana, ¿eh? y decir este de lo que el cantar este que puso de lo que falé y tal no oye que estaba ocupado el otro que ha dejado la mar. <risa> bueno oye normal a ver entre sentirme falar a mí y poder charlar con con otras personas más más coherentes y más razonables y tal pues no me extraña no me extraña que ¿eh? que que, que más que quieran más lo otro en fin Eh, pero bueno, por esta semana por esta semana ya, ya podéis descansar porque yo ya no tengo más más nada que más nada que contar ¿eh? a ver, podría tener muchas más cosas, pero nada mira, voy a ir para pa casina, mañana no madrugo mañana no madrugo, podría estar aquí tranquilamente ¿eh? mucho tiempo más pero bueno, no, la verdad que, que ya tuve ya tuve bondo ¿eh? no me apetece estar más voy a, a echar un traguín de agua ¿eh? Voy a, a baixar para casina, voy posiblemente a echarme a, a dormir, hasta sabe Dios que ahora, porque es mañana es un buen trabajo. Mañana podía ir, a, podía ir a, a seguir plantando patatas, hoy sembré unas cuantas patatas. ¿eh? Lo que pasa que, que cuando iba por el tercer riego puso a llover, y a llover bien, ¿eh? o sea, a llover fuerte. Y la, la tierra, la mía tierra, la tierra que yo trabajo, y más bien tirando arcillos, eh, este, en un momento pone, pues, eh, conviertas en un barrizal. Tiene sus ventajas porque en los tiempos de que, que viene la seca, eh, eh, retiene el agua mucho más tiempo, entonces cuando otros sitios ya están eh, resecos, áridos tal, eh, la mía no, la mía sigue estando bien. Y, y puedes pasar bastante tiempo sin regar aunque no llueva porque porque retiene el agua y, y sigue sigue húmedo aquello pero bueno mmm, tiene la desventaja de que en los tiempos en los que en los que llueve mucho y fuerte pues bueno conviértese en un poco un barrizal y bueno las plantas no no les pasa nada las plantas siguen bien lo que pasa que bueno por la hora de trabajar de ¿Eh? De, de hacer los riegos, de abrirlos, de cerrarlos, de, de sellar, de, ¿eh? de, de arrendar, de, de lo que sea, pues bueno, pues conviertes en, en, en una cosa vegosa, una cosa complicada, ¿eh? una cosa complicada. Y entonces, bueno, pues por mañana quedan bueno otra vez, un día de ir a seguir. Lo que pasa que, bueno, sí, si el, el problema que tiene esta tierra, que ya la ves, la, la ventajas y la desventajas Que ya que retiene el agua Pues claro, de un día para otro Con todo lo que enchumazo hoy Pues pues seguramente mañana te igual de enchumazo. O sea que Bueno, pero puedo hacer otras cosas Tengo unos cuantos montones De la compostera Yo creo que ya puedo sacar compost Sí, seguramente sí ya puedo sacar compost Pues bueno, pues hay una cosa que puedo hacer eh, Que puedo ponerme que puedo ponerme a ello eh, Tengo otros montoninos de compost Faciéndose por ahí Pues que habrá que que resolveros un poco allí. Mira, pues también puedo puedo hacer eso. Sí. Tengo que aprovechar, tengo que aprovechar pues con esto de los mini jobs, nunca sé tengo de alguna de mini jobs sí, más o menos tienen tienen día yo hora establecido, pero pero otro mini job de los que tengo, que encima hay el mini job más menos mini de de todos los mini jobs, es y un misterio, un misterio. Por ejemplo, tenemos que no trabajaba O, mañana entraré ayer. O sea, <risa> Quiero decir que no hay tampoco una cosa que, eh, que digas tú por lo menos hoy avisante sabes lo con un tiempo planificate. No, no, que va, que va. Pero bueno, oye, pues ¿eh? como dicen, como dicen muchos por ahí, que decíamos la semana pasada el, el, el tropador yo, que no falte, eh, que a veces dices tú que no falte, me cago en la Virgen. Lo que pasa es que como la gente dice lo con buena intención, pues oye, hay que hay que poner buena cara cuando cuando escuchas eso, pero que yo, ¿qué queréis que vos diga? Eh, que me digan que, que no falte, pues eso, una cosa de este eh, que, te, que, que, que, que yo un trabajo de unas pocas horas, que, que, que, que de unas pocos perres y que no te permite ni siquiera organizarte la vida, pues bueno. Y tú que, bueno, por fortuna, yo debe ser porque ya, eh, en, qué sé yo, paso de todo ya creo que no tengo gran cosa que perder aunque no tengo nada que perder qué sé yo ¿Eh? que, que yo por ejemplo ya con estos cuando yo cuando vi el percal eh que, te, que no sabían lo que querían y lo que quieren que hiciera yo ni lo que quieren hacer ellos y, y que no me ponen las cosas claras y tal pues yo dije yo mira pues aquí voy a desde chulo por la vida eh y el día que yo en un Por ejemplo, yo tengo techo, tal día yo no trabajo, que voy a otro sitio, ¿eh? Y, y, y no sé, la verdad que, que yo es curioso, porque cuando, mira, pasa, cuando pides las cosas, cuando pides las cosas de buenas, ¿eh? eh aunque yo soy, soy un gran adalid de, de, de, de, de pedirle a la gente, que o de enseñar incluso a la gente a, a pedirles cosas amablemente, y por favor, con firmeza, ¿eh? Pero bueno, pues con firmeza, pero con, con educación también y de una manera agradable, ¿eh? con asertividad, que se dice. Eh, aunque soy aunque soy a de eso, pues mira, también hay que reconocer que cuando las cosas no les pides, sino que sencillamente informas de cómo van a ser, pues casi fue la mejor. ¿eh? Yo, por ejemplo, en, en este caso, oye, pues el día que no puedo ir, yo no digo, oye, mira, si no vos importa, estoy diciendo, muy poder ir. No, lo que sencillamente fego yo informarlos Oye, tal día no voy. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque también tengo un poco miedo. Tengo muy poco miedo. A que a lo mejor me digan, mira, pues... A la puta calle. Mira, pues si me mandan a la puta calle, me voy a la puta calle. ¿Viste? No sé, no sé. Podría decir eso de, mira, ya soy viejo para tener que aguantar. <risa> Hay los mucho más viejos que yo, que, que por desgracia no ellos queda más que... No ellos queda otro que tener que aguantar. En mi caso, no sé, tampoco me importa demasiado, ¿eh? Tampoco me importa demasiado, y si no estoy ahí, pues en otro sitio estaré, y si no estoy en ningún sitio, y, y muero de fame, muero de fame, tío. Que eso digo a lo hora ¿eh? Cuando empezará el día que, si algún día tengo la desgracia de empezar a sentir fame, pues ese día diré, hostia, dime lo que sea con tal de, con tal de no tener fame. ¿eh? Que sí, si yo, y esto es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que, que lo que vos digo, que... Bueno, pues que en este momento no pido, sino que informo y mira. ¿Qué quiso te diga? Pues casi que se está bastante tranquilo tranquilosina. ¿eh? Casi que a veces va al... Tiene Tienes me lo dicho muchas veces, a veces tenías que, que mirar para ti mismo en vez de preocuparte tanto por intentar hacer las cosas bien para que los demás, no sé, eh, molesten y... porque a veces un al para gran cosa vaya descripción más extraña que entre ahora mismo eh mira yo curioso ahí hay ya unos cuantos minutos que dije que terminaba con el programa pero debe ser que precisamente por eso me entren ganes de de contar más cosas eh igual sí igual igual ahora mismo me acuerdo vuelvo a hilar con ese Acordé pues de cuando contaba que ¿Eh? que es mi sueño que cada vez más irrealizable es y de, de vivir en una casina donde ¿eh? donde no sentir a los vecinos donde no sufrir esa esa ¿eh? como lo veo cada vez más improbable cada vez más ¿eh? irrealizable pues mira pues tampoco ¿eh? en fin tampoco me preocupo de lo demás hasta ahora lo mejor pues podía querer hacerles cosas con vistes así objetivo pero Yo creo que cuando ya no tienes un objetivo, cuando ya no tienes una motivación, pues mira, en fin, te eches las cosas pasar, ¿eh? Muy guay, te las cosas fluir, Mano acción, y a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Qué cosas más raras cuento, ¿eh? Estes horas de la madrugada, madre de Dios. Eh, muchas gracias a toda la gente que tuvo metió en el chat Que nomás tuvo Fuku, que no me dice nada Pero bueno, que te ahí puesto que tuvo Fuku Muchas gracias a toda la gente que sintió este programa Si alguien lo sintió a través de www.radioqcao.org eh, Gracias a la gente que lo sintió a través del 107.3 de La frecuencia modulada, que ahí sí que sé seguro que hubo gente Y por lo menos, sé que tuve ahí Muchas gracias en especial a él Por ser el nuestro asesor técnico. Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande a todos. Un saludo a ese coche que va camino de la puela. ¿eh? Y a todos los demás. Venga. Un saludo muy gordo. Ya sabéis, que en un ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Que en un Lo que te han todas las que te ha hecho en el colegio. El señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabello. simple tomadura de pelo ¡Uh! con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 De nadie ni hacer memoria. He intentado averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás. Mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, gabardina, sandal. Pero nunca de gallumbos, si todos a una pisándote las cejas, rampla, trinca, malversa. Que siga el paso doble y las flamenca, flamencas. Dirigida con ellos, viva las caenas, rompe ya.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 Que no, te no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no,